Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 15 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de este martes 25 de febrero donde el miedo se ha apoderado de los mercados debido a ese foco de contagio del coronavirus que se ha detectado en Italia. Aquí en Elche Salud Pública ha informado a los empresarios, lo han escuchado ustedes, que la pasada semana acudieron a la Feria Zapatera de Milán de los pasos que deben seguir si presentan síntomas. Algunos han acudido a urgencias pero desde el Hospital General no se ha detectado ningún caso. La OMS anuncia que nos preparemos para una posible pandemia y las bolsas se desploman. La gestión de este hecho se entiende poco si se tiene en cuenta que estamos ante una neumonía cuya mortalidad fuera de China no llega ni siquiera al 2%, muy por debajo de las muertes que provoca cada año la gripe en España, al igual que el número de contagiados. La única diferencia es que del coronavirus se sabe bien poco pero las autoridades sanitarias trabajan a marchas forzadas para arrojar certidumbre a esta enfermedad. De momento en España se ha detectado el tercer caso en Tenerife. Pues sí, de lo que ocurre en el archipiélago, estamos muy pendientes, ya que el equipo de fútbol de nuestra ciudad se encuentra allí, junto a nuestro compañero Paco Gómez. Todos están atrapados desde el pasado fin de semana, no por el coronavirus, sino por esa tormenta de polvo y viento huracanado que se desató por esa intensa calima. Un fenómeno extremo que, al igual que las gotas frías que azotan nuestras costas, ha venido con registros récords y todo por el cambio climático. Estamos a la espera de que la expedición ilicitana llegue cuanto antes a Elche. Hoy tenían previsto salir de la isla y parece que lo han hecho y hacer escala en Barcelona. Ayer nuestro compañero Paco Gómez pudo trabajar gracias a las nuevas tecnologías desde Tenerife para enviarnos Toda la información en las conexiones que realizamos tanto en nuestra emisora de radio como en televisión. Y esta tarde, una vez llegue a Elche, podrán ofrecerles ese programa a todo gol que será esta noche. Y mientras, nosotros continuamos aquí con nuestro trabajo en Elche, siguiendo la actualidad. Hoy los agricultores salen de nuevo a la calle para movilizarse porque su situación es tremenda insostenible. Dicen que han llegado al límite. Los agricultores de Elche acaban de salir para participar en la tractorada convocada en Monforte. Ayer, precisamente en el pleno se aprobó una declaración institucional de apoyo al sector y también hubo acuerdo, aunque con un intenso debate para reclamar la llegada del AL de la AE. El Pleno, además, dio luz verde a la reforma de la Avenida de la Libertad y a la cesión de suelo para el segundo centro de salud, a pesar del rechazo de toda la oposición, excepto la abstención del concejal no adscrito por estar esa parcela situada junto al barranco de San Antón, en zona inundable. Y no hubo unanimidad en torno al Día Internacional de la Mujer, debido a la oposición de Vox. Precisamente esta tarde la coordinadora feminista ha vuelto a convocar una concentración a las 8 en la Plaza de Baix para rechazar todo tipo de violencia contra las mujeres. En lo que llevamos de año han sido asesinadas 11 a manos de sus parejas y 59 el pasado año. La coordinadora recuerda que la consecuencia más atroz de la violencia contra la mujer además quita la vida a los hijos en una ola de terrorismo machista que no cesa. Por ello, anima a los ciudadanos a que participen en la concentración de esta tarde al ser un acto de condena y solidaridad con las víctimas y familiares. Hoy es martes y en unos minutos tendremos la tertulia política con los representantes de los grupos municipales. Después hablaremos de nuestra lengua materna al valenciano y terminaremos hoy el programa La Glorieta con la entrevista al alcalde de la ciudad, Carlos González, con motivo de la celebración, del Pleno Ordinario de Febrero, que ya saben ustedes que tuvo lugar ayer por la mañana en el Ayuntamiento de Elche. Pues estos son los contenidos de nuestro programa de hoy, que como siempre ya saben, comenzamos antes de hablar de las noticias, pues comenzamos con nuestras secciones musicales. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y la primera de ellas es la que dedicamos a la música del cine. Hemos escogido un acontecimiento histórico que se ha llevado al cine en Hollywood, la famosa Batalla del Álamo. Ocurrió en el siglo 19 en 1836, un grupo de tejanos que no llegaba a los 200 hombres resistió y se sacrificó. Ante el asedio del ejército mexicano formado por 7.000 hombres, son los héroes del Álamo que ayudaron con su sacrificio a la independencia de Texas, la primera película dirigida por John Wayne, donde obtuvo varias nominaciones a los Oscars, entre ellos a La Mejor Canción. time to be sowing the green leaves of summer are calling me home t'was so good to be young then in the season of plenty when the catfish were jumping as high sky a time just for planting a time just for plowing a time to be corned stand Time just for living A place for to die T'was so good to be young then, To be close to the earth Now the green leaves of summer Are calling, behold T'was so good y en la sección que dedicamos a los clásicos del jazz hemos escogido al genio de este género al gran Louis Armstrong a quien escucha vamos a escuchar a continuación cantar una de las canciones disney el famoso Dibadi de la Cenicienta. Soul like I do love, men, a dune magic come love be the baby the It'll do magic believe it or not I'll be -bidi -bidi so like I be be deep up in the bone Yes like a dune means Magic come love now blue What the thing am about that just job, Just be the baby the boy Soul like do love, men, check a dune magic come them together and what if you got a baby to have to You put them together, gate what have you got? Be-be-dee-bob-a-dee-boo. Oh, be be dee, -dee boo <laughs> oh, <laughs> <laughs> Además de ser un genio, Luis Armstrong también es un mago, porque convierte como nadie una canción infantil en todo un clásico de jazz. Y vamos a la siguiente sección, a la que dedicamos a la poesía. Escucharemos una de las eh, composiciones del poeta y héroe cubano José Martí. Se trata de unos versos que dedicó para ensalzar el amor que sintió hacia su mujer Carmen. Un poema musicado por el cantautor cubano Amauri Pérez. El infeliz que la manera ignore De alzarse bien y caminar conmigo De una virgen celeste se enamore Y arda en su pecho el esplendor del muño Beso, trabajo, entre sus brazos sueño Su hogar alzado por mi mano Envidio su fuerza a Dios Y vivo en él, desdeño el torpe amor de Tiburón y de ovido es tan bella mi Carmen es tan bella que si el cielo la atmósfera vacía de pase de su luz dice una estrella que en el alma de Carmen la hallaría y se acerca Con semejanza tal cuando me besa en brazos de un espacio me reclino En los confines de otro mundo cesa Y en este amor las lánguidas blancuras De un lirio de San Juan Y una insensata potencia de creación que en las alturas mi fuerza mide y mi poder dilata. Robusto amor en sus entrañas lleva el germen de la fuerza y el del fuego. Y griego en la verdad odia y reprueba la bestia indigna del amor. Del griego, señora, el alma de la ley terrena Despierta, rima en noche solitaria Estos versos de amor, versos de pena Rima otra vez, se hirvió la pasionaria De amor al fin, aunque la noche llegue a cerrar en sus pétalos la vida No hay miedo ya de que en la sombra plegue Su tallo audaz, la pasionaria erguida Es tan bella mi Carmen, es tan bella Que si el cielo la demósfera vacía Déjase de su luz, dice una estrella que en el alma de Carmen la hallaría Y terminamos las secciones musicales con la última, con la que dedicamos a la música actual. Escuchamos las nuevas canciones de la banda de rock valenciana, Corazones Eléctricos. En diciembre lanzaron su segundo LP Arte y Oficio y la canción que hemos escogido es por ti, su single. Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños...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 Hoy es martes, eh, pasan 19 minutos de las 9 en punto de la mañana y ya estamos preparados para iniciar esa tertulia política. Con nosotros en los estudios de Teleilchen Radio Marca se encuentra el concejal de Seguridad y Emergencias, Ramón Abad. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Y le acompañan, como representantes de los grupos municipales de la oposición, la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol. Buenos días. Hola, buenos días. Y Loli Serna, concejal del Partido Popular. Buenos días. Ramón. Y vamos a hablar de temas del Pleno, lo haremos, pero evidentemente lo que manda es la psicosis que se ha desatado y cómo se está gestionando lo del coronavirus. ¿Hay sensatez en, en estos momentos, eh, pero no aquí, sino en el mundo, por cómo se están gestionando, cerrando fronteras, anulando viajes? ¿Qué está pasando? Yo creo que hay una cuestión que es fundamental, que es las autoridades sanitarias, en este caso mundiales, están haciendo lo que tienen que hacer pero poco ayuda ese, ese, esa, cara B, esa cara B, empezando por las fake news y, y adyacentes, que están haciendo un flaco favor para que este problema mundial se resuelva de la mejor manera posible. Ahora ya resulta que es que no vamos a poder ni, ni andar por la calle, ni salir de nuestras casas. Por favor, un poco de sensatez, que las autoridades sanitarias repito, están haciendo su trabajo. La Organización Mundial de la Salud y están poniendo todos los mecanismos de prevención posible para que esto no se extienda más de la cuenta. Eh, había una posible alerta, esa alerta eh, se transformó rápidamente en psicosis porque el mensaje se traslada y, y se llena, a veces se difiere bastante, por ejemplo, de que empresarios de la ciudad de Elche que estuvieron en Milán la semana pasada eh, estaban contagiados, ya yo llegué a escuchar, llegué a leer que estaban contagiados el propio Hospital General del Che descartó que estuvieran contagiados y vamos a dejar que las autoridades hagan su trabajo y nos mantengan informados en todo momento y al final entiendo que se resolverá de la mejor manera posible. Evidentemente, no hay ningún contagio en, en Elche. Y Ramón, eh, ¿cuál es el protocolo a seguir en el caso de que se plantea algún caso? Pues en el caso de que se plantea algún caso ya, la, por ejemplo, la Consejería de Sanidad en la Comunidad Valenciana ya ha enviado unas cartas a todos los hospitales, a todas las áreas de salud para seguirse ese protocolo, en el momento que es el protocolo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud. Cuando se detecta, se detecta un caso, se aísla, ese paciente, se aísla a ese paciente durante 15 días hasta que se descarta totalmente la, la situación. Pero, por lo tanto, insisto, mantener la calma, mantener la tranquilidad y, sobre todo, no despertar alertas que vienen sobrevenidas de una manera de una manera un tanto engañosas que no sé qué es lo que buscan y totalmente infundadas y eh, si aquí se detecta un caso eh, ramón en nuestro protocolo está incluido o incorporado el aislar la ciudad como está ocurriendo en algunas ciudades sí. de sí. italia es que, eh, al final será la propia consellería de sanidad con el ministerio de sanidad quien tuviera que determinar Pero yo es que ahora mismo no me atrevo ni siquiera a hablar de a esto. Porque así, porque es que ¿no? ya sería, bueno, no sé. De todas un formas, poco, eh, desde dale. el ayuntamiento, yo creo que igual eh, que en casi todos los sitios donde hay mucha gente trabajando, sí que se nos han dado, se nos ha pasado a través de la, con bueno, no sé, de prevención de riesgos laborales, sí. una serie de, bueno, para todos, igual, concejales y todo funcionarios del ayuntamiento, una serie de... De consejos. De consejos, si tienes fiebres, si... pero yo creo que eso está bien, que es informar, que a lo mejor pues lo sí. que tienes es un costitado. Lo que es que no hay que dramatizar tampoco, que es que estamos viendo unas noticias, como estaba diciendo Ramón, que, que vamos, que... La gente, claro, es que se asusta. Ayer estaba, yo estaba comprando ayer y le decía a la gente, no, si es que se están aprovisionando porque los supermercados ya enseguida no nos van a poder abastecer. Yo, pero por favor, tengamos un poco de tranquilidad. ¿Qué que pasa? No que, lo, en una situación... que lo que hemos visto en China, el cierre, por ejemplo, de la ciudad que donde es el foco, la verdad es que te impresiona. Cada bueno, lo que, que está sale... pasando en Italia, que también me parece desmedido, pero bueno. Sí. Bien, pues lo dejamos, eh, dejamos de momento el coronavirus, espero no volver a hablar de él en uh -huh. ninguna tertulia ni en ningún momento de nuestros espacios informativos y vamos a ver, ¿tenemos motivo para alarmarnos los ciudadanos con...? la gestión del equipo de gobierno y esta es una pregunta que se lo pregunta que Alarm se la alarmas en qué sentido ¿Algomo? se está gestionando bien por parte del equipo de gobierno eh, te lo digo por en el pleno por ejemplo ustedes la oposición en bloque rechazaron la cesión de la parcela Eh, a la Consejería de Sanidad para que se construya el Centro de Salud de Altavix en la zona del Trabalón, porque aseguran que la parcela está en zona inundable. A ver, nosotros no lo aseguramos, lo asegura el informe que hay de, de la, la Oficina de Geográfica del Jucar. De JUCAR. Entonces pone que dentro de los cinco puntos que hay, esa zona está incluida en el punto 1. A ver, eh, hay, la, en este caso eh, hay una serie de correcciones que viene en el proyecto en el que te dice la forma en el que se debe de construir ese centro de salud para que no se cree ningún problema, porque sí que es verdad, y eso no lo va a negar nadie, que se encuentra dentro de una zona que está catalogada como inundable. Eh, hay una serie de medidas correctoras para evitar que pueda llegar a ocurrir eso. Medidas correctoras, por ejemplo, que tiene que estar a una altura mínima de 3 metros y medio, que eso supone tener que hacer una altura o una rampa de hasta 20 metros. También supone otras medidas correctoras que a la hora de construir la parte de abajo no puede bueno eh, puede ser para el servicio para las personas, tiene que ser de almacenaje, de coche y una, y una serie de medidas correctoras más porque… Digan lo que digan, eh, está en zona inundable. Me van a decir que se han construido otra serie durante muchos años, han hecho edificios y otra serie de cosas eh, en esos terrenos. Pero yo creo que después de lo que ha ocurrido con el DANA, con todo el cambio climático que hay, eh, sin ir más lejos, lo que ocurre en, en el Ventorrillo, Durá y toda la otra zona, que corresponde todo al barrio... Al barranco de San, al barranco de San Antón. Pues... Nosotros lo único que... No es que cre queramos crear una alarma. Lo que le pedimos al equipo de gobierno es que buscara otra parcela. Es decir, eh, se han cometido... Buscar otra parcela y la... retrasar aún más el proyecto. Bueno, pues... Eh... Por supuesto, pero si aquí, es decir, ante la pregunta de... ¿Se crea alarma la gestión del equipo de gobierno? ¿No? Y no hay que ser alarmistas porque, eh, si bien es cierto, como ha comentado Loli, que hay un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar donde determina que ese solar está en una zona con riesgo de inundación, también, ah, sí, se, sí. Establecen, también se establecen también se establecen medidas correctoras para que ese futuro centro centro médico eh, no sufra los riesgos de esa inundación. unas características técnicas que por cierto ya lo marca la ley valenciana sobre edificación. Por lo tanto, al final, es decir, el equipo de gobierno no lleva a pleno un tema si fuera, ...si fuera preocupante, si fuera alarmante al final... ...aunque bien está ese informe de la Confederación Hidrográfica... ...con esas medidas correctoras... ...no va a sufrir este centro médico, este centro de salud... ...ningún riesgo de inundación. El, el decir, pues que se busque otra parcela... ...primero, el centro de salud es necesario en esa zona de la ciudad... ...otra parcela alrededor no hay con esas características... ...y como bien has dicho, el dotar de otra parcela conllevaría quizá el retraso en más de dos años de ese centro de salud que es tan necesario para esa zona de expansión de la ciudad. ¿Cuántos años han estado ustedes tramitando la cesión de este suelo? Fue en el 2017, se empezó con la tramitación, porque una tramitación urbanística como esta es muy compleja, necesita, requiere de múltiples informes y este ya, digamos, que es el último paso para que la Consellería pueda dotar presupuestariamente la construcción de este centro de salud tan necesario para esta zona de la ciudad. Ciudadanos se sumó a la denuncia del Partido Popular. Sí, nos sumamos a esa denuncia porque, tal y como se ha dicho ahora mismo, eh, no solo fue el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, sino que también incluso la propia arquitecta municipal y el informe técnico de del ayuntamiento hacía alusión precisamente a esta, que era una zona inundable que está en el nivel 1, que es el nivel máximo, hay un, una es, va del 1 al 5 y estamos en el nivel 1, es que de más parcelas antes de los puentes. Entonces, el tema está en, es el, el planteamiento que se hacía ayer en, en el pleno, ¿no? Yo eh, se toman las medidas, se adaptan, eh, se hace la construcción con las medidas que se que se proponen en el informe técnico, pero luego si eh, se da una un temporal o se da un efecto un, un, un, una lluvia un temporal sí, un, como el que hemos tenido un últimamente, un dana, sí, es que entonces lejos. qué hacemos eh, desalojamos el centro el centro de salud ya nos cambiamos las citas salud, bueno y, y todos los alrededores dantes, porque donde la que, gente aparte no no yo me refiero ahí porque tú Cuando vas al médico aparcas y entonces que haces desalojas a todos los pacientes, eh, tienen que salirse los médicos a quitar los coches, no das citas ese día, de repente por la mañana como cuando haces en el colegio que eh, pones un mensaje en las redes sociales que hoy no hay colegio porque se suspende por un temporal, hoy no hay médico, eh, hay que verlo todo. Yo creo que hay que... además, además no, no, Y no quiero ser catastrófico No, pero que yo creo que la gestión municipal Y eh, el análisis de los asuntos públicos Requiere de una mayor seriedad De lo que está manifestando ahora mismo la concejala de Ciudadanos bueno, Que esto no es una broma Esto es hay algo más serio y que es que hay plantearlo Pero no hay que eh, Estás un poco frivolizando no, no sobre un asunto No frivolizo, vaya, vaya, Ramón, no frivolizo estoy, estoy Al final una se establecen opción. Esas medidas correctoras para, en caso de inundaciones graves, que no pueda sufrir daños el edificio. El edificio. Si son los, los son los propios técnicos los que avalan esa construcción, al final, que hacemos los políticos debatiendo sobre esto? Pero bueno, bueno eh, sobre todo... creo que ahí estamos para poder todo, nuestra sí, opinión. Sí, sí, sobre todo con los criterios y técnicos. Y claro, frivolizar claro, para está. nada. Debatir siempre. Poner, bueno, bueno, poner en las cosas que punto... nos gusten. Y voy a decir otra cosa, que no sé si el equipo de gobierno lo ha tenido en cuenta el coste del, a la hora de hacer ese cerdo Es mucho más saldo, elevado será por todas las medidas que hay más que hay Y te voy a contar un ejemplo que para que lo sepáis. Eh, esa, ese, todo ese tipo de mejoras hay que hacerlo en alto en el que dicen que no se puede hacer paralelo uh -huh. al, al flujo del agua. Bueno, muchas, porque hay una hay lo menos ocho o diez sí. medidas correctoras que te piden para poder hacerlo. Pero, eh, Esas mejoras luego las tendrá que pagar el ayuntamiento. Bueno, pues ¿Cómo supuesto, hay que ya va a ocurrir en Alicante? Pero, Pero si la construcción eh, es de la consellería, claro. la ya. construcción del Pero centro la de la salud de la consellería, escucha, bueno, ¿cómo a, lo va a pagar el voy ayuntamiento? Voy a contarles una cosa. Ya. En Alicante sí. hay un proyecto que se ha hecho también en unas características similares y la diferencia de lo que un sobrecoste que hay, de lo que puede de lo que pueda ir ocurriendo por eh, por esas medidas correctoras, les va a tener que abonar el Ayuntamiento de Alicante. Bueno, pues aquí se hace cargo de, de la construcción del edificio de la Consellería de Sanidad y ya desde el Partido Popular están aventurando que esos supuestos sobrecostes los va a tener que pagar el Ayuntamiento. Ya bueno, negocien, en fin. negocien. Ya ya bien, ya bien, bien, gobierno? Que ya a mí particularmente lo de los sobrecostes, lo que se pueda pagar con dinero, bien pagados bueno, sea. Que se pagar simplemente, este bien hecho... simplemente lo único que se advierte desde el Partido Popular, y así lo dijo mi compañero Javier García Mora, es la serie de peros que se pone. Que nos hemos equivocado muchas veces construyendo en muchos sitios, no tenemos que ir más lejos. Ten, mira, miremos el hospital de la Vega Baja. Yo no voy a decir ni sí, que lo construyó ni que no jodó construirlo, porque Culpas a iguales puede haber para todos. Simplemente decimos, eh, aprendamos de los errores del pasado y no volvamos a cometer los mismos errores. Aquí, Ramón, usted es concejal de emergencias, hay un protocolo ¿no? para mantener los barrancos limpios, sí. eh, para evitar inundaciones. Este tiene un plan de emergencia es Este tiene un plan de emergencias. Que y plan de emergencias y estamos esperando que, se, que lo valide la propia consellería uh -huh. porque claro que hay un protocolo y se ha demostrado las últimas danas, los últimos fenómenos naturales, Hay esos protocolos para tratar de paliar los daños que, que conllevan esas emergencias. Efectivamente, el plan de emergencias se aprobó el año el pasado, pasado, el el pasado. Ha pasado. Estamos, esper dicho, estamos que esperando que mejor. lo valide la consellería, pues que igualdad, es el siguiente ¿eh? paso. Bueno, llevamos con el plan de emergencias años. De todos modos, yo año quería... Años no, aprobó el año pasado. Bueno, ¿Y cuánto tiempo llevaba elaborándose? ¿Cuánto tiempo bueno, llevamos en plan de emergencias? Se aprobó el año pasado. Y se aprobó el año la... pasado y está en vigor. No. Estamos esperando que lo valide Consellería. Entonces yo no sé amigos. qué queréis que cuál sea el siguiente paso. No si, si el siguiente trámite es que lo año. valide Consellería, pues al final Desde hace no un año La cuestión es cuándo lo hará. De todos modos, yo lo único que quería puntualizar, que me parece perfecto que que hayan que los informes al final hayan sido favorables, etcétera. Pero tengamos en cuenta también a la hora de, de ver si finalmente este terreno es el correcto, que bueno, que ha salido aprobado, o sea, que será ese terreno el que siga para adelante con el Centro de Salud. Eh, los efectos... Las danas son incontrolables, no sabemos los efectos que pueden tener, lo hemos visto ahora, se preveían unas lluvias y los destrozos han sido increíbles, también habrá que tener en cuenta eso y al final, si merece la pena arriesgarse a que se, que se produzcan hechos como los que se han producido, se pueden buscar otros terrenos alternativos. También se puede, un plan de ya es de prevención, una vez que ya está aprobado, hay que hay que procurar que los barrancos, al encontrarse esos terrenos entre un barranco y otro, pues que esos barrancos estén limpios y a la hora de, ay, cuando, ay, ay, sí. cuando llueva, pues que no se produzca taponamiento de, ¿De matorrales. ¿De quién es competencia más, la limpieza de los barrancos? La limpieza jamás? de los barrancos de es competencia de la confederación de la hidrográfica, la pero al final el ayuntamiento, de una manera subsidiaria pues, y responsable, ¿sí? lo que no puede permitir es que, ante la inactividad de esta y la de, confederación, de la que... Eh, este Los barrancos llenos de maleza, y llenos de suciedad que pueden traer una catástrofe. Al final claro. el ayuntamiento de oficio los limpia, los mantiene en condiciones. ¿Y, suf y sufrimos esa dejade de las confederaciones? Sí, claro, la, la, la, la, lo sufrimos pero el ayuntamiento no se queda de brazos vivido. cruzados y de manera subsidiaria procede durante todo el año a ese mantenimiento y esa conservación de los barrancos. ¿Les pagan a ustedes la factura de la limpieza? Pues al final todo, toda inversión que se haga para mejorar las condiciones y garantizar la seguridad, bienvenida sea. Entonces el ayuntamiento no va a soportar que en su término municipal se pueda eh, suceder una catástrofe porque alguien no ha hecho su trabajo el Ayuntamiento de manera subsidiaria la es que de la confederación. Hace. ha sido un desastre, sobre todo en la gestión de, de la dana de septiembre no, no ahora sí, sí, vamos no a seguir hablando de más temas de alguien que no hace su trabajo hay administraciones que no hacen su trabajo ustedes lo han reclamado en el pleno hubo unanimidad, eso sí, con mucha bronca y mucho debate, <risa> pero hubo unanimidad para pedir la llegada del AVE porque parece que el Ministerio tampoco este Ministerio de Fomento hace sus deberes para que el AVE llegue en los plazos que, que sean un sí. Ustedes reclamaron ayer un plazo definitivo, pero el PSOE rechazó la propuesta del Partido Popular de querer eh, estar también en la reunión no con Avalos. Sol, no solo no solo era ese punto, era el punto sí, de Sí, pero ese punto fue el bueno, que Bueno, era ese y que, el se, que inclu... se sacó de la declaración institucional. No, no, no, y había otro punto que también se solicitó que estuviera la declaración institucional y es que se en los próximos presupuestos sí del Estado se incluya que se incluyera es decir creía más ah, que eran... eso los dos puntos sí, se sacaron sí, sí, sí, y sabía. el PSOE pudo firmar entonces no no pudo... eh, no nos no, no incluyeron no se incluyeron en claro. la declaración institucional se sacaron y por eso el PSOE aceptó esa declaración institucional no, la declaración institucional era el partido socialista y el Partido Popular presentó una moción en la y no se incluyeran los dos... puntos que el Partido Popular quería que se incluyeran en la ley de Glasgow. hubo declaración pues institucional, sí, ¿no? Pero al final sí. eh, se demostró y... el acuerdo que es lo que se tiene de lo que se trata, que hay acuerdo en los temas importantes, y que vayamos todos de la mano para conseguir que la AVE llegue antes. Entonces a él, sí. al final hubo acuerdo porque el Partido Popular se conformó. No, pero si al final si ya lo advertimos la semana pasada, si estamos de acuerdo en lo sustancial, que es que la AVE llega a la ciudad y que el Ministerio de fomento, pongo una fecha concreta que eso se está exigiendo desde el propio equipo de gobierno del alcalde, en eso estábamos de acuerdo, lo sustancial, uh -huh. así hicimos la oferta del Partido Popular y en la Junta de Portavoces lo reiteramos lo que no puede ser es que en el Pleno se quede lo circunstancial y lo circunstancial era que Pablo Ruz quiere ir a una supuesta reunión con el Ministerio, con el Ministro de Fomento entonces es una, es nosotros lo verdad. que entendemos es que el Ayuntamiento de no Elche, la Ciudad de Elche, ya está muy bien representada con el alcalde, que para eso lo han elegido los ciudadanos, y no entiendo que haya que montar un autobús porque quiere ir Pablo Ruz, quiere ir Emilio Arhueso, quiere ir un diputado de Vox, etcétera, etcétera. Y eso es lo circunstancial ver, Ramón, cuando eso, lo sustancial estábamos de acuerdo. No es así sí es como lo había entendido no. yo. Venga, ahora Loli, lo explico, ahora lo tú por no es así. Se hace una... el Partido Popular presenta una moción inicialmente para llevar al pleno en el que se pide lo que se pide en, la, en la misma bien. declaración institucional que luego quiere presentar el PSOE, y nosotros lo presentamos anteriormente a que ellos presentaran esa declaración institucional y dentro de lo que se pide general el partido popular también pedía que hubiera que se hiciera o que hubiera una reunión en madrid con los responsables políticos ilicitanos con representación en vale, Madrid. Y, yo te y pregunto, el segundo punto... Sí, lo del presupuesto. Lo es, es pero pero lo del lo presupuesto. yo te pregunto, ¿para qué sirve que Ruth esté en la reunión que ha solicitado el alcalde igual, al, minister, al ministro? Igual que estuviera Alejandro Soler, que pero, es el diputado... ¿Pero para qué? ¿Por qué? ¿Consideráis que el alcalde no representa a la ciudad? Sí, no representa, que pero... que representa más a Alejandro Soler, no, no, no, Emilio no, no, Alhueso no. o Pablo Pero Ruz? yo creo que... Eh, yo creo que era, era una, una imagen de dar fuerza una, y de dar de una representación. Una más que otra cosa. Dar una imagen de fuerza y de unión. Exacto, como que todos estamos de acuerdo y como tenemos representantes ilicitarnos en Madrid, que acudieran todos... Pues era una cuestión de pero, forma más que de sí. fondo. Sí, una era, cuestión, no era, era una supuesto, cuestión de que, era de, de, de, de, que, de que todos estábamos eh, de acuerdo, de los, lo, de los, lo más conveniente era que se apoyara esa declaración institucional, donde decía claramente, bueno, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos? ¿no se ¿Fechas concretas? Entonces el alcalde puede ir con ese mandato plenario al Ministerio de Fomento y decirle, aquí está el acuerdo de todos los grupos políticos del Ayuntamiento del Che exigiendo esto, pero no Nos quedamos en lo circunstancial. Pero en la la rédica, bueno, pero no nos quedamos en lo delante. circunstancial porque no, salía Bueno, María. ellos han quitado esa forma de quién es, debería estar o no en la reunión. Pero hay un dato que Loli ha que aportado que es importante, que es que se incluya en los presupuestos del Estado. Pero si esto es el ]izado. próximo año, es que eso no ¿Por, está, ¿por qué ustedes eh, lo excluyeron de pero la pero declaración? Pero es que eso formaba parte de no. la oferta de diálogo no, y de negociación no, con el Partido Popular. Ahí no pone nada en la moción. Incluir en la declaración institucional ese punto, pero como el Partido Popular se empeñó en que sí o sí... Si su moción costaba de dos puntos, no ocupaba ni un folio. Es vale, decir, punto número que uno, echo. que vaya Pablo Ruz a Madrid. No, que, que Eso Pablo... era eso no. era lo sustancial, que vaya, no verdad, lo no era, que vaya Pablo Ruz a Madrid. Y lo segundo era, ya que va Pablo Ruz a no, Madrid, mientas. que se incluían los presupuestos en esta partida. Ya que vaya, va... Por favor, por favor vamos Ramón, a, vamos, ya vamos, que va no. Pablo Ruz, que se pongan... No, Ramón, lo estás pasando a un nivel... Muy personal no, lo no está es explicando lo estáis personalizando ¿No? en, el momento, Ruz, en el momento pues en, el, en, el, en, el, Ramón, pues, en el momento lo estáis personalizando en el somos momento en el momento en el que llegamos patrio, a un eh? acuerdo en el que llegamos a un acuerdo en que las reivindicaciones de los agricultores y el ave es un asunto común y en el que estamos todos preocupados y tenemos una postura eh, uniforme y clara se el partido popular se apea de ese acuerdo argumentando que ¿Por qué no están los representantes políticos en Madrid en esa reunión? Oiga, no? los representantes políticos en vale. Madrid tienen una función que es... De representar a eh, el gobierno Legislar en de favor España. de todos los españoles. Y el alcalde tiene otra función que es representar los intereses de todos los ilicitanos. Qué mejor que a esa reunión vaya el alcalde para manifestar la postura común de todos los partidos políticos de derecha. Pero no, nos empeñamos en lo circunstancial y en la bronca permanente de decir que es que bueno. queremos ir a Madrid, queremos estar en Madrid, queremos que se nos dé visibilidad. ¿Hubo bronca en, ese, no. en este? Porque escuché a Pablo Ruz decir que lamentaba el espectáculo que se, se había lamentaba dado. Lamentaba el sí, espectáculo ¿Bronca? que él mismo estaba produciendo. No, no, no, no ¿claro? Ramón. Vosotros nos hubiera costado nada asumir dos puntos que creemos que son importantes. Uno, el que esté en los próximos presupuestos del Estado... Y el segundo, que hubiera una representación en esa reunión de todos los políticos elcitanos con representación. Eh, ¿En todos, el Congreso? Claro. Y en el Senado. Además, eh, la propia, los propios ciudadanos nos dijeron que dentro de esa reunión estaba el señor Argueso, que también es senador sí, es el, territorial. Es el portavoz de infraestructuras. Está en la Comisión de infraestructuras. ¿Qué más les da? Eran dos puntos que podíamos haber conjunto. Lo que pasa es que aquí eh, el Partido Socialista, ellos hablan de personalizaciones, pero ellos son o lo que dicen ellos o como hacen ellos o no hay nada. o sea eso esa, se le llama rodillo. Exactamente. No. Eh, un momento, porque esto de la política del rodillo parece que la oposición lo haya cogido también como un lema. Ciudadanos también considera eh, que con la mayoría absoluta de este gobierno... ¿Se está aplicando demasiado el rodillo? Bueno, a ver, con la mayoría absoluta que tiene el gobierno actualmente no nos necesitan a ninguno de los grupos de la oposición para nada, con lo cual ellos pueden plantear lo que quieran y, y, como, quieran, eh. y como quieran y cuando quieran y lo sacan adelante sin necesidad del apoyo ni del diálogo con la oposición. Volviendo al tema de las declaraciones institucionales, me parece al final que se convierte todo en discusiones bizantinas, como se suele decir, que no llevan a ningún sitio Ajá. y que al final de lo que se trata es de ponernos de acuerdo en los temas importantes. Sí. Finalmente se, se, se apoyaron por todos los grupos municipales las dos declaraciones institucionales y sí que es cierto que se podía haber evitado toda esta historia institucional. Todo esta, toda esta parafernalia de una manera mucho más coherente y más... Y más... No hubo eh, debate. Al final se, más hable, se habla de rodillo, pero no se habla que las dos mociones que ayer presenta Ciudadanos en el Pleno se, se aprueban con unanimidad. Sí, bueno, la hemos moción, la eh, moción eh, que presenta eh, el Partido Popular sí. para reformar la eh, avenida eh, de la libertad eso que yo le se aprueba con unanimidad. Es que le eso, le quiero... es rodillo, eso es, no es rodillo. Y lo último es decir, si nosotros lanzamos una oferta de decir ya que el Partido Popular va a presentar una declaración institucional sobre la agricultura Y nuestra moción tiene muchos puntos similares, retiramos nuestra moción. Hagan ustedes lo mismo, ya que va una declaración institucional sobre el AVE... Y la de ustedes es muy parecida, retiren la y la pongamos. No, porque es que queremos que Pablo Ruz esté en Madrid. Eso no ponía, no vuelve a ser, rep... ¿sabes es que, qué pasa? Es que al final lo que quedamos se nos quedamos en 500. No en... a, a ver, vamos a ver, vamos a ver un momento, no, es que lo que dice Loli Serna eh, fue Pablo Ruzel que el que tenía que ir a la reunión, ¿no? Con el ministro de fomento. Y el señor Eso es lo que más señor... significativo de el señor Alejandro Solé. Eso es lo que ustedes Proponían. Eso y que... Eh, dos puntos. Entonces, y que estuvieran en no, no está mintiendo Ramón es Abad cuando no, dice yo, que Pablo Ruz es yo el lo que, que quiero, tenía que estar. Yo lo que quiero de Alejandro Soler es que legisle en Madrid y que defienda los intereses de los solicitados no de ni ni los españoles en Madrid. De ya Pablo Ruz pido lo, y tú lo tú mismo lo en el Senado de y de Milo Arguezo en el Senado. Pero una reunión ante el Ministerio de Fomento, donde se trata de poner fecha concreta al AVE de verdad, que me expliquen uh -huh. qué pintan ahí esos tres señores bueno, El alcalde el alcalde concretas. estará hoy en el programa La Gloria a las diez y media con lo que le preguntaremos qué día si ya hay fecha para esa reunión Se dijo que con sí, que había una fecha Se lo preguntaremos. próxima Ahora sí, vamos con las mociones que ustedes, Ramón Abad, aprobaron por ¿Lo ejemplo, lo ¿Aprobaron ellos y aprobamos todos? Sí, sí, por unanimidad, las mociones no, no, si no lo de lo aprueban la oposición yo no. Si no, lo aprueban ellos, no, no hubieran salido, no, salido adelante, salido de todos adelante. Modos, de Pero, todo... por ejemplo, ellos aprobaron la del de Partido Popular ustedes propusieron que se rehabilitara la Avenida de la Libertad, ¿por sí. qué? A ver, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos la Avenida de la Libertad pff, lleva más hace más de 20 años que se terminó la Avenida de la Libertad hablamos del bulevar ¿vale? Entonces, yo, como todos sabemos Sí, la zona jardinada del centro está, que está... Pues está, está abandonada, está degradada está que necesita eh, un, mantenimiento, un mantenimiento integral un, una modernización porque tal como dijeron Eh, en su día, uh -huh. cuando se diseñó, tenía un sentido y hoy posiblemente tenga otro. A ver, cuando dice que está abandonada, usted, Ramón Abad, desde el equipo de gobierno, si han aprobado esta moción es porque lo consideran así, Vamos está ver, abandonada el, el, el, el bulevar. Como se estaba diciendo, esta fue la primera re gran reforma que se hizo estructurar en la Ciudad de Elche sí. por los años 80, uh -huh. entonces, después de 40 años, eh, la idea con la que se preconcebió, hoy es distinta. Entonces sigue sí cierto uh -huh. que necesita una remodelación, entonces eh, el Partido Socialista lo llevaba en su programa electoral, como el Partido Popular Ciudadanos, que eso es algo uh -huh. común. Por eso, cuando se habla de rodillo, tenemos que negar la Pero mayor. Pero si ustedes lo llevaban en su programa electoral, ¿por qué no se ha presupuestado y se ha ejecutado? Porque requiere, es un, como bien decían ellos, es un plan plurianual, posiblemente de cuatro años de legislatura, sí. donde requiere una inversión por potente por fases y Y por supuesto, una cosa que yo creo que estaremos todos de acuerdo, yo creo que tiene que ser el gran proyecto de ciudad donde los vecinos estén de acuerdo, por lo tanto, sí, lo a lo quiere. mejor posiblemente un concurso de ideas bueno, sería lo pues conveniente, Es decir, ya, ya no hay que aprovechar ese ese carril central para bulevar, sino a lo mejor ampliar lo que las aceras y poner un carril bici en por ejemplo, carril los bici, casi nuevas. Eh, se alargan los procedimientos. Era una opción, eh, pero ver, bueno. yo lo que sí que pedía, y además el Partido Socialista me presentó una enmienda de sustitución, yo, nosotros lo que sí que pedíamos dentro del único punto que había es que fuera en plazo, con un plazo que se puede alargar y que además estuviera sujeto a las inversiones financieramente sostenibles. ¿Por qué solicitamos eso? Porque para este año, eh, posiblemente, eh, al mes que viene traiga la liquidación, va a ser seguro la liquidación del año 2019, en el cual sabremos el remanente de tesorería que ha tenido el ayuntamiento. Y el paso siguiente es eh, concretar las inversiones financieramente sostenibles Para que, no que la dinero. ciudad... Ya no es solamente bueno, que también, no se pierda el dinero. Pues el dinero lo perdemos todos si va a amortización de préstamo. Es que se pueda iniciar, que se pueda iniciar ya en este mismo uh -huh. año ese proyecto. Si tú... Y ese fue un poco sí. el punto de desencuentro que tuve allí con... Pero al final... Pero, bueno, vamos ver, yo probaron. tenía entendido, no sé, igual... Eh, no, en la Avenida de Libertad, la rehabilitación, ustedes lo llevan en el programa, pero llegaron a incluirlo en el presupuesto de 2019. No, no va sí. incluido porque antes de incluirlo... Sí, sí, había una, la, partida, partida, una partida Había una 2019, justo, sí. Una partida de, de 100.000 100 100 euros, 100 100 100 sí, 100 sí. euros. Para el estudio inicial, sí. De 100.000 euros sujeta venta de terrenos. ¿Y qué ha pasado con la venta de terrenos? Lo pasa es que con 100.000 euros dado solo para sí. un estudio para de crédito. Bueno, pero ya está. Ha sido el comienzo. Sí, sí, sí, sí. se estudia, lo que pasa que sí. en el presupuesto del 2020, esa partida ha desaparecido claro, es lo que yo reclamé la venta de terrenos y... bueno, pero, se... ¿Y terrenos sí, se, terrenos. Bueno, pero sí. se puede haber puesto, digo yo sí. yo no llevo yo no llevo las cuentas de Hacienda dentro del presupuesto del año 2020 otra partida, la misma partida de 100.000 euros sujeto a otra cosa ¿y para en iniciar... este 2020 hay inversiones destacadas que estén sujetas a la venta de terrenos? Vamos Ramón. a sigue sí ahí, hay, hay partidas eh, vinculadas a venta de terrenos y como bien ha dicho Loli Serna, el mes que viene llevaremos a pleno la liquidación del presupuesto del año anterior y ese remanente que pueda haber ya el Ministerio de Hacienda determinó que no fuera eh, exclusivamente para amortizar deuda, sino que se podían hacer inversiones financieramente sostenibles para eh, poder invertir en la ciudad, esperemos a ver. ¿Qué remanente nos queda del presupuesto para poder pensar en el de inversiones financieras? ¿Confían en poder sacar a subasta, ingresar dinero de la subasta del suelo público pues al final 2020? Las, las si no hubo ahí, nada... Se cero. llama subastas pero si al final la propiedad privada no requiere de esos terrenos, el ayuntamiento poco más puede hacer. Claro, y luego también ustedes aprobaron otra moción eh, de Ciudadanos en la que eh, me sorprendió porque Ciudadanos estaba diciendo que el Polideportivo de los Palmerales está, bueno, también se sumaron el Partido Popular con fotografías, está totalmente abandonado, cerrado y a expensas de los actos vandálicos. ¿Han cerrado ustedes el Polideportivo de los Palmerales? Sí, Polideportivo de los Palmerales en la pasada legislatura se remodeló la piscina para que en la campaña de verano pudieran los vecinos de ese barrio disfrutar de ella. Y este año, se tras, se la la tras la campaña de verano, se, se procedió a cerrar de manera temporal porque está previsto dentro de los fondos EDUCI una rehabilitación integral del polideportivo de los palmerales. Por lo tanto, eh, a día de hoy no se podía mantener en ese estado, ese estado, un estado muy precario, hasta que se pudiera hacer esa ejecución de ese proyecto EDUCI, pero bueno, que está en agenda y está en, en presupuesto de los fondos EDUCI. Y el, rápidamente sí. rápidamente eh, procederemos a su ejecución. Lo no ha dicho en breve. Eh, ah, como no, dice la oposición, ha dicho, ¿no? Ha dicho rápidamente, es verdad. No, yo, lo que nosotros... Lo seguimos, lo sé, lo nosotros lo que pedía Por eso ha cambiado el término. Nosotros lo que pedíamos era que que mientras que se empieza a desarrollar y, y se ponen en marcha el, lo, el proyecto de lo, que estaba incluido, los EDUSI, que ese polideportivo se haga un mantenimiento mínimo, que haya una vigilancia, y que no se deje abandonada la instalación y el barrio. Además es una reivindicación de los vecinos que son los que se ponen en contacto con nosotros para que vayamos y veamos cómo está y la situación en la que están, en la que está atravesando ese polideportivo que además incidir y ya lo dije ayer en el pleno es que ni siquiera está recogido dentro de las instalaciones municipales Entras en la web del ayuntamiento, en el área de deportes, y no está recogido como una instalación municipal del ayuntamiento. Es y eso que no parece deportivo. una instalación ya bueno, pero, es, pero es una instalación deportiva no, y además... Porque tú la has visto igual que, que la he visto yo. Además, es una instalación deportiva que se podría ofertar a muchos clubes... Que vale para que botellón hay, para se eso. Se podría vale ofertar a muchos clubes que están requiriendo de espacios para eso sus sí. entrenos, que hay competiciones semanales de equipos locales que, no que tienen, tienen que irse fuera, que no tienen dónde competir, y que podrían acceder a, esos, a esas instalaciones lo que pedimos simplemente es pues que se acelere el procedimiento y que haya una vigilancia y un control para evitar el, de, el deterioro todavía o sea el, el deterioro mayor de la y la peligrosidad porque Ahora es está que aquello cerrada, está abierto. estaba abierto ¿no? no no tú puedes acceder tú, puedes tú entras ahí por la puerta y puedes entrar piscina no, además, y bueno, nosotros, Ramón lo sabe, lo he dicho, que está esta situación de hasta botellones un momento, un momento. nocturnos, las luces uh -huh. por la noche, yo el, pasé no la otra pararon. noche, pasé la otra noche eran las doce y pico, una menos cuarto y las luces estaban encendidas. Ramón sí. usted, decidir, usted está, está en silencio, se ha como parte de los proyectos Educi y que rápidamente lo vamos a poner en marcha y ejecutar. Yo pero, creo que es una pena lo que se ha invertido yo, y lo hemos dejado la, caer. La, la, la que piscina... hemos estado pagando mil euros todos los meses de unos, de unos vestuarios portátiles durante más de meses. Que se han arrancado y que meses. están ahí de cualquier manera pero, ahora. No, y... ¿Cómo es podéis una... hablar del Polideportivo sí. de Palmerales cuando lo por mantuviste eso. y cerrado durante cuatro años? Por... Pero, durante Pero vosotros os comprometisteis ah, a tenéis tenéis cerrado. No mantenerlo Pero Pero Ramón. cerrado, un lo sabe, lo Ramón. Mirá vuestro proyecto estrella. Lo mantuviste y cerrado por... durante cuatro van... años. Nosotros estamos ¿No lo hemos mantenido. No tenéis millones de deudas. Se os sale el dinero por las orejas. Es falta de trabajo. Sí, sí, claro. Bien, también se habló en el punto del orden del día del Pleno. Se aprobó el, la bonificación a IFA del 50%, sí. 50 del IBI. Sí. hubo debate en ese pleno? No, no sé, no se debatió. Todos es... aprobaron, sí. sí, nosotros, sí nos nosotros nos abstuvimos como hicimos las anteriores legislaturas. O sea, la, sí, los, los dos años anteriores sí que es cierto, pues que que IFA Eh, pasó una época muy mala en la que hubo una situación de endeudamiento grave, sí. que además estuvo embargada Bien. por suma, y bueno, sí, pues... Sí, pero a lo que iba, no solo se, se perdonó la deuda, bueno, se bonificó el 50% del IBI, Pero ustedes reclamaron, y además creo que fue una moción in boche del Partido Popular, el IVA, el IVA de, que nos debe el gobierno central sí, a Elche. Sí. Pero ahí ustedes no coinciden con los cálculos. Mientras no. el PP dice que nos debe el gobierno central 13 millones de euros, ustedes dicen que el cálculo es aproximadamente 1,9 millones. Es que aquí tenemos tengo yo un informe de la intervención municipal donde nos dice que el Estado debe a día de hoy a Elche 190.000 euros en concepto de IVA, que va a abonar en el próximo trimestre. Ah, o sea, menos o 1.900.000 €. Ah, son 190.000. 190, no, no, mil, no, nos deben 190.000 €. Yo no sé Entendí el partido popular donde salgan los 3.130.000 en el 1,3. 190.000 €. Pero al final el partido de la, la final... de la Comunidad Valenciana, el la de la Pero bueno, pero es que al final aquí hay que decirlo, al final nosotros apoyamos porque esto de entra dentro de este de esta dinámica de presentar mociones sin boche cuando previamente podían informar o por lo menos que tuviéramos esa documentación para poder estudiarla, se la aprobamos. Pero si nada más nos la, dejáis dos se, mociones, se tendremos que eso hacer... Está, eso está aprobado por todos en Junta de Portavoces. Perdona, aprobado, si sois mayoría, volvemos no, no, a lo mismo a Por la Junta de Portavoces Bien. se acordó que eran dos mociones. De acordó, nosotros polio. pensamos que hay temas, al final, que, si solamente sí, hay dos, y salen. No. Porque te recuerdo que nosotros las mociones, por si no lo saben los oyentes, las presentamos con 10 días de antelación, o sea, sí. en la el semana viernes, anterior. Sí, pero a, por ejemplo, ¿qué mociones lo sé lo de la urgencia, pero qué qué presentó el Partido Popular que urgentes? Lo de reclamar al gobierno el IVA que nos debe pero, y qué más. Que fueron urgentes. presentamos que han desmantelado y esa no nos la aprobaron, no sé si lo sabéis, han Ese va a poner ah, lo, uno del lo del acelerador, lo de el acelerador que, va, en el que se ha desmantelado ya Pero, teniendo vida útil y que sí, sí. hasta dentro de tres claro, o cuatro meses no van a ponerlo. Aquí, el aquí hay una cuestión, es decir, eh, la Junta de Portavoces acordó en su momento que cada grupo político podía presentar dos mociones de forma ordinaria. El Partido Popular las presenta para este Pleno de forma ordinaria y luego lo que hace el día del Pleno es que presenta de forma urgente eh, sin tener la documentación, sin poder estudiarla, simplemente dice ...ahí tenéis la moción, leerla... ...y tenemos que manifestar nuestra posición... ...sin saber de qué se trata... ...cuando lo que decimos y lo que reclamamos... ...es que un mínimo de cortesía... ...los viernes, antes al Pleno... ...tenemos una junta de portavoces... ...y no cuesta nada decir... ...mira, eh, compañeros de corporación... ...vamos a presentar el lunes al Pleno... ...dos mociones urgentes, aquí están... ...para que el fin de semana la estudiéis... ...y podáis eh, mostrar vuestra posición... ...en el Pleno... ...pero no, se presenta así rápidamente... Con asuntos que no sé qué es lo que pretenden y al final qué es lo que decimos. Oiga, ante esa falta de seriedad, porque mm. es una falta de seriedad y de respeto ante el Pleno y de falta de consideración, pues oiga, le vamos a votar en contra. Porque han tenido todo el fin de semana para poder advertirnos de que van a presentar una moción urgente ante el Pleno. De, eh, una hacer, cosa es un dato que me acaban de pasar. Eh, se le deben a la Comunidad Valenciana 281 millones de euros. O sea, por eso ustedes decían 200, que eran 13 millones en el chulo. A este dos, se deben 190.000 euros, según todos, el informe de la intervención bueno, que todos, se va a liquidar todos en todos el modos, próximo trimestre. De todos modos, volviendo al tema Pero, de las mociones y las mociones in boche. Yo aquí lo que quiero decir es que eh, sí que es cierto que se acordó que se presentaban dos mociones. El, las mociones in boche que se presentan por vía de urgencia, que a veces la urgencia no existe, y eso pues es verdad que hay en ocasiones se han presentado moción, las mociones que presentó el partido por ejemplo Vox yo la urgencia tampoco se la vi Bueno, pues hay que votar, que votar. Sur... De todos modos, ¿para qué queremos más mociones? Si por muchas mociones que presentemos se aprueban y luego no se ejecutan Pero vamos ¿Cuántas mociones hay guardadas no en los cajones? No hurtemos vamos... no hurtemo la facultad de los, de los grupos hay políticos en los de cajones? poder debatir, debatir en el Pleno y vamos a tomarlo eso, con Bueno, debatimos, alevamos y ¿Qué? luego Pero las dejamos qué apartadas miedo, no, no. Miedo se tiene, entonces, El miedo, el miedo a la, Loli, es que no es serio que presentéis a última hora Aquí va una moción urgente que no podemos ni leer el contenido y tenemos que manifestar el sentido de voto rápidamente ¿Cuándo quieres que la presentes? Que el viernes de la semana pasada no sabía y lo de la devolución del IVA lo sabía y te sobra porque no ocurrieron los y hechos y lo del de acelerador de del hospital pues no que la echasteis atrás no con urgente que no es. ocurrieron los hechos durante el fin de semana el viernes de la el viernes anterior al pleno lo podíais haber manifestado y ahí haber hecho un debate yo serio y riguroso yo hay considero pero que es que es una que falta las de consideración hacia el, pleno, hacia el pleno y son temas que surgen en el una, último momento que solicitábamos es que el presidente no. Chimopu como han hecho otros presidentes de otras comunidades en, en España, reclame el IVA también. Y ahí dijimos que sí, ahí dijimos que sí, que sí. Pero, no, pero... Pero es una forma de forzar, porque qué? Pero ¿Por no qué el presidente el de nuestra comunidad no tiene recla reclamar no al lo, lo que nos debe? No lo sabíais dos antes, no, no, no... lo podíais haber manifestado la Junta de Portavoces, Mira, mi amor, compañeros el... de corporación, vamos a presentar estas Tú dos de hoy al el... Al final, pues, forma parte de esas pequeñas estratagemas de cara a un pleno, a ver por dónde los pillamos, a ver por dónde los cogemos, para que muestren lo que no quiere ser. De verdad, un mínimo de cortesía, yo creo que, porque al final, uh -huh. eh, tenemos unas relaciones cordiales y nos llevamos bien dentro de lo posible. Pues entonces, yo creo mira, compañeros de no la corporación, vamos a llevar al pleno opciones. esta esta moción urgente, ahí tenéis el fin de semana para estudiarla. De todos modos, hay, en, hay, hay otras herramientas que en este ayuntamiento no se utilizan, que en, otros, en otras corporaciones que te, se utilizan en las que se hacen también proposiciones no solo son mociones, lo sí. que pasa es que en Elche no, pues no. no se utilizan, pero hay otros ayuntamientos y otras corporaciones, hay proposiciones y, y peticiones eh, de comparecencia inici de concejales también, iniciativas ¿sí? peticiones de comparecencia etc. Si lo no tiene que pasa es que aquí en Elche, no. aquí en Elche pues y, no, solo se utilizan o sea, las mociones. A la oposición pregunto, ¿y qué tal las preguntas de Ciudadanos? Porque, de los Ciudadanos. Bueno, cada día pleno. son menores, parece sí. ser, y siempre los mismos, siempre parece ser que el interés no lo genera. No lo generamos, siempre Viene Yo Gregorio. creo que eh, se ha perdido bastante el interés. Yo me parece de que de todos no realmente... hay gente que tampoco está muy informada, ¿eh? Es que solo eh... saben lo, lo solo lo saben, lo, los que lo saben aquí, igual la debería concejalía hacerse... de participación ya no una, es lo que era. Debería hacerse una campaña a lo mejor de promoción en la que se potantara precisamente que se potenciara pues que estas personas, mm. o sea, a, a los ciudadanos se les informara si es que, que sí, tienen sí. la posibilidad de intervenir sí, sí, en los lo, plenos. Pero lo que dice que la concejalía de participación ya no es lo que era. ¿En manos de quién está ahora? De la concejala Puri vives. Eh, la No, no lleva... tengo nada en contra de ningún concejal, pero sí que la falta de trabajo en participación. El otro día reclamamos que las juntas de participación llevaban llevan más de un año sin convocarse. ¿Se Solamente se hicieron Yo para, el, para claro, elegir... Claro, pero sí si es que al final es una realidad eh, para eh, paralela. Déjadme, la que inventa, déjame que, es que termine. Se hicieron exclusivamente para elegir al representante dentro del debate del Estado de la Ciudad. Eh, no hay tiempo para, para temas, más. Nunca. Bueno, luego eh, luego son las diez en se, punto se, de se la mañana. Son las diez en punto de la mañana. Damos la bienvenida a quienes nos están siguiendo ahora también por la señal de Tele Elche. Les recordamos a quienes hayan conectado ahora con el programa La Glorieta que hemos estado durante estos cuarenta y cinco últimos minutos hablando de los temas del Pleno, de las declaraciones institucionales, <risa> de los acuerdos que se aprobaron como ceder una parcela para construir un centro de salud en en el huerto del Trabalón, a pesar del rechazo de la oposición, porque consideran que esa parcela está en zona inundable. Hemos hablado también del proyecto para remodelar la avenida de la Libertad, del polideportivo de los Palmerales, que el equipo del gobierno lo mantiene cerrado y la oposición ha pedido que, por favor, hagan un mantenimiento, porque está totalmente a merced de eh, los destrozos. Y eh, estábamos hablando también de la moción in boche, de un poco cómo funciona. Eh, el pleno eh, y el uso que está dando algunos grupos de la oposición y quería terminar con la noticia del día y es que hoy mismo un grupo de agricultores ha vuelto a salir eh, para sumarse a esa tractorada que se ha convocado en Monforte para pues, reclamar futuro para el sector agrícola porque parece que no, no lo va a tener y más aquí, más aquí en Elche porque quieren cerrar el grifo del trasvase Tajo Segura. Un último minuto, se lo doy a Ramón Abad, perdón a la oposición, Partido Popular y Ciudadanos, pero es a Ramón Abad a quien le corresponde eh, esa declaración institucional que ustedes apoyaron todas las reivindicaciones de los agricultores, acabar con, con ese apoyo a las reivindicaciones que puede hacer en la ciudad de Elche y el ayuntamiento eh, con los agricultores. No solo por parte del equipo de gobierno, ahí coincidimos también los grupos de la oposición, de que es fundamental de que España ahora mismo está en deuda con sus agricultores y hay que poner, tenemos que ser capaces toda la clase política de poner todos los esfuerzos para solucionar este problema y que no, no ganen tanto los de siempre y ganen más aquellos que trabajan la tierra y los, que, y los que están ahí pasando las incomodidades del campo. Por supuesto que se ha apoyado esa reivindicación mediante declaración institucional, también se ha apoyado esa marcha, esa tractorada Eh, que ha partido esta mañana hacia Monforte, la policía local ha escoltado a estos tractores hasta el término municipal de Monforte y el alcalde y el concejal Félix Sánchez han ido, han estado con ellos también para dar apoyo a esta reivindicación ojalá se solucione rápidamente lo antes posible el gran problema que se atrasa de muchos años, muchos años Eh, en el campo en el campo español. Y también hemos aprovechado que haya venido usted a la tertulia, el concejal de seguridad y emergencias para eh, poner un poco de sensatez a la psicosis que se ha abierto con lo del coronavirus por aquello de que hay empresarios que han asistido a la feria de Milán. Sí, tranquilidad, no despertar alarma social, que las autoridades sanitarias están haciendo su trabajo muy bien informando a la población en todo momento de, de cómo va esta situación. Pues muchísimas gracias Ramón Abad, gracias Loli Serna, concejal del Partido gracias. Popular, gracias a la portavoz también de Ciudadanos, Eva Crisol, Muchas quien gracias. le realizaremos la entrevista esta noche en Telenit e Entrevista. Como portavoz, porque se ha estrenado, ahora sí es oficialmente la portavoz del Exacto, grupo de Ciudadanos. Muy bien. Nosotros continuamos. Muchas gracias. Bueno. 101.4 La radio de Elche. Puedes preguntarle a un oyente visitar miforos de internet hasta las tantas.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 Este fin de semana tienes cita en el mejor salón de belleza del mundo. Gesal Estetic, el salón de estética, cosmética, belleza y peluquería. Con los mejores profesionales y firmas. Concursos, talleres, conferencias y cientos de productos a precio de feria. Es Gesal Estetic, del 29 de febrero al 2 de marzo en IFA. Y el 29 y 1, Eco Alicante, feria de productos ecológicos y estilo de vida saludable. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Continuem al programa La Glorieta, eh, són les deu i sis minuts del matí i eh, parlem del valencià perquè el dissabte passat l'escola valenciana va celebrar la seua de setena nit a Elx, coincidint amb el Dia Internacional de la Llengua Materna. L'acte tingui lloc al centre de congressos i Elx va ser l'escenari triat per aquesta entitat cívica per a donar els seus guardons a persones i col·lectius que treballen per la normalització de la nostra llengua, el valencià, en tots els seus àmbits. Un dels guardons es va quedar a Elx, ja que el misteri va rebre el guardó extraordinari. Per a parlar de l'acte i aquests premis tenim al president de l'Escola Valenciana, Nacho Badanes, per telèfon. Molt bona... Bon, bon dia, Nacho. No, hola, bon dia. De què què sou? L'Escola Valenciana què és? Han dit que és una entitat cívica, però eh, quants anys porteu treballant per al valencià? Sí, bé, bueno, l'Escola Valenciana és una federació d'associacions per la llengua, on estem federats i... Hi eh, 23 eh, col·lectius o entitats de, que intenten vertebrar tot el país. Eh, estem en totes les comarques d'ací. i ja, ha eh, du més de 30 anys en la tasca de eh, promoció de la llengua i de, i de la nostra cultura. És important, eh, ja que porteu tant de anys eh, Na això. Què passa eh, en les comarques del Sud? Ah, en el valencià. Bé, eh, sempre ha sigut un espai eh, més complex que altres zones, com la de Castelló de López, no ni ho sóc, però Escola Valenciana eh, tenim clar i apostem perquè el Valencià, en les comarques del sud, malgrat algunes actuacions d'alguns polítics, és una, una llengua viva al sud, i així també nosaltres hem volgut baixar a fer aquesta nit d'Escola Valenciana a ells, que a fi i a cap és el, el, el far del valencianisme en les terres del sud, i eh, potenciar i donar recolzament a totes les institucions que treballen eh, pel Valencià, per la dignificació del Valencià en aquestes comarques. No? Però eh, si castiga més el Valencià en aquestes comarques del sud per part dels polítics? Bé, bueno, els polítics eh, hi ha de tot, com en tots els jocs. I a possiblement podemem pues, tingut ja algunes manifestacions quan nosaltres que considerem molt desafortunades com com per exemple la, com per exemple, la darrera proposta que se va plantejar en l'ajuntament d'Alacant de, de, de fa tres setmanes de que el valencià no fóra la llengua eh, que se desmarcarem del valencià en l'ajuntament no? la proposta que el va fer que va ir en contra són coses que bueno que que creem que nosaltres eh, el que volem és que se complisca o que se van aproar tots els valencians en la nostra sota d'autonomia i en la llei Finenciament de Valencià, que cal dir que es van ser aprovades sense cap pot en contra. Mm -hmm. que la llengua valenciana tingui el mateix reconeixement que el castellà en les nostres comarques simplement volem que es compli, mm -hmm. que està allà que entre tots es van donar, no? M'ha agradat molt com ha definit la nostra ciutat. Ell ha dit mm -hmm. que és mm -hmm. el far del valencianisme. Per què? Sí. Bueno, ell sempre ha tingut una política i un recolzament. És la ciutat, eh, jo crec que actualment continua sent la tercera ciutat més gran de la ciutat valenciana. I sempre el valencià s'ha manté molt viu. i en companys ahir com a associacions que treballem en alguns moments i colze a colze amb ells, com és el tempir d'ells, no? Uh -huh. I, bueno, doncs en detalls que sempre la pròpia Universitat Miguel Hernández, la, la Universitat d'Alacant, hi ha molta, molta gent i moltes institucions que en ells eh, han fet per mantenir viva la flama del València en aquests comarques. I què vau fer? L'acte de la 17a edició de l'escola valenciana, de la nit de l'escola valenciana, eh, mm. en què va consistir? Perquè va ser al centre de congressos, però qui, qui va anar? Qui va recolzar? A sí, bé, bueno, doncs pues la, la veritat que vam estar molt arropats, va vindre el president segon de la Generalitat, el conseller Dalmau, en representació de, del govern valencià, eh, van estar també presents a eh, l'Academia Valenciana de la Llengua, la sindicatura de greuges, diputats provincials, directors generals de la Conselleria d'Educació alcaldes, regidors d'ells, eh, l'alcalde no va poder assistir i es va excusar perquè tindria un altre però van bueno, estar present dos regidors de l'Ajuntament d'ells. En definitiva, vam estar arropats en fin representants de la Universitat d'Alacant i de la Universitat Miguel Hernández d'ells. En definitiva, vam estar arropats per totes les institucions que estimen la, la nostra llengua. I el guardó, el guardó extraordinari per al misteri. Mm. Per què? Sí, a veure, no s'entendria anar a ells i donar uns premis per l'ús i, i la història del valencià sense contar el misteri d'ells, el patrimoni de la humanitat i els dels actes dels moviments cívics més importants en defensa de la nostra llengua, que és que durant segles amb Samantha Fidel a la... A, a, a la llengua, no? I per tant va ser un goig compartit amb el president de la, del Ministeri aquest premi que era un premi més que merescut no? per nosaltres i tan important el premi individual que van donar a Maria Conca com a moviment consonal, això com dic, però l'extraordinari des del primer moment tenien clar que havia de ser per pa el misteri d'ells, no? Vostè és el president de l'entitat. Eh, sí. Vostè eh, ha vist el misteri? Sí, he estat dues vegades veient el misteri i la veritat i, i, i el mateix divendres i saps que quan eh, per fer la cluenda de l'acte es va cantar allí, van representar dos xicotecs peces de, del misteri. La veritat que inclús jo, que sent de Castelló, els que se piquen de punta d'escoltar els xiquets cantar i jo, oh, a la veritat, que les dues vegades que he estat ha vingut eh, emocionat, emocionats de la representació del misteri, jo crec que que la gent d'ells eh, podeu estar sí. super contents i orgullosos del patrimoni tan important que teniu. El misteri vostè ho ha definit, el misteri emociona, la llengua emociona. emociona i sobretot el eh, poble de d'Elx, eh, què podem dir? Eh, vostè acaba de comentar que va ser l'últim guardó que donàreu, mm -hmm. la Cloenda, amb una actuació de les peces mm -hmm. més destacades de la representació. Però eh, hi hagi altres guardons. Vostè ha comentat mm -hmm. Maria Conca. És Maria... Qui és Maria Conca? Bueno, Maria Conca és una mestra eh, que és eh, una bueno, històrica de un l'ensenyament en València, una mestra compromesa, una mestra que ha lluitat pel valencià, una mestra que també s'ha significat per la qualitat del seu ensenyament i per la qualitat eh, eh, eh. I ha fet anys que estàvem barallant el nom de, de Maria Conca per rebre un premi i bueno, pues, un guany ha sigut l'any una mestra en la qual jo crec que si tot la nova generació de mestres hauria de mirarse. Uh -huh. i també eh, vau donar el guardó a l'ús social del valencià aquí, sí. aquí eh... sí. me van donar al moviment Com sona l'ESO és un moviment en que participen més de 400 mestres eh, en la música vincula la nostra llengua uh -huh. i on cada any som capaços de concentrar més de 1.500 xiquets eh, de totes les comarques de la mateixa parla en una actuació una actuació cluenda i eh, viculitzar eh, a través de la música la nostra llengua. És un moviment caixi d'ells, caixi dels mestres, que no ha vingut a imposar per ningú, sinó un moviment que al llarg dels anys ha creixent de forma constant i que possiblement sigui el moviment de secundària més important en la defensa en aquests moments de la nostra llengua. Quantes vegades hagueu fet l'acte a Elx? a ells de nit, eh, la sí. primera nit que fem l'empetre per primera vegada, ah. cada any... Doncs eh, pues, ha vistat, deu tardar, Nacho, en vindre. Sí. Ha deu sí, tardar. Sí. No sé per què, les raons. Sí, sí. No sé sí. quina és bueno, on. La, la que l'han fet en Alacant, també, i l'han fet en les comarques de la Marina, l'han fet en la Collà, l'han fet en, en, en, bueno, en moltes comarques de la Cantina. Eh, són moltes, són 22 organitzacions, i bé, pues eh, cada any anem a una comarca diferent, l'hem passat més al Maestrat, en Sant Pau del Bocasser i pues eh, clar, em donar eh, eh que don totes les comarques en totes les associacions que formen part de l'escola valenciana. Doncs, pues, eh, Nacho Badanes, moltíssimes gràcies mm. per explicar eh, què sou, eh, també mm, per donar a conèixer els eh, es que ha ha eh, premiat en l'edició mm. d'enguany i, sobretot, eh, per parlar d'Elx eh, com un far del valencianisme. Moltes gràcies, Molt Nacho. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.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 En Volvo ankara Motor, descuentazo histórico. Volvo XC60 Diesel Business Plus por 31.900 euros y un ahorro de más de 17.000 euros. Modelo 2020 ya matriculado y con las mejores condiciones de financiación. Encuéntranos en Alicante, carretera de Ocaña 4042 o en Elche, calle Sor José Falcorte 35. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad.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 la glorieta con Rosmar y Alonso. Después de la publicidad regresamos, son las 10:21 minutos, ya saben que a las 10:30 tenemos previsto realizarle la entrevista al alcalde de la ciudad Carlos González. Eh, para finalizar el programa La Glorita, pero antes sepamos las noticias, la ronda de noticias que la comenzamos como siempre con nuestra sintonía de informativos y nuestra compañera Marga García ya está preparada. Buenos días, Marga. Muy buenos días, Ross. Hoy es un día, vamos, he visto las previsiones y no caben. No, no es un día movidito. <risa> no además tenemos, tenemos un poquito de todo. No tenemos tantas no. horas en el día para hacer no, no, todo no, no, este no. trabajo. La verdad es que la mañana además desde bien temprano Pero estamos muy contentos, porque Paco Gómez ya está de regreso. Ya está de regreso, después y de esa famosa a... calima junto a todo el equipo del Elche ya ha podido salir de la isla Pobres sí. Bien, pues ¿cuál es la noticia? Porque ellos regresan pero otros a primera hora de la mañana han salido Eso en es. tractor Sí, sí, hablabas de previsiones Bueno, pues a las ocho y media de la mañana Así hemos empezado Ahí, Ajá. ahí, han partido Y es que bueno los agricultores de toda España se toman el relevo y han organizado tractoradas a lo largo de estas semanas en distintas ciudades del país Todas con un mismo fin denunciar la situación del sector y exigir el apoyo a los agricultores Y desde las ocho y media y desde Matola han partido los agricultores del candels que también han sacado sus tractores a la calle para participar en una marcha hasta Alicante y nos lo explica Francisco de Asaja. Tenemos grupo a, a manifestarnos, a ver si podemos... Creo que esta conexión no se oye mucho porque hay mucho ruido de fondo. Los tractores. Los tractores, los tractores evidentemente. <risa> Bien, con, bueno, pues, ¿Tenemos más que declaraciones? Sí, desde el gobierno han apoyado esta reivindicación y la toma de medidas reguladoras para establecer unos precios mínimos y rentabilizar las explotaciones, lo explica el alcalde Carlos González y el de Desarrollo Rural, Felipe Sánchez. No sé si se podrá Esperemos. escuchar. Vamos a, vamos a verlo. ¿Sector agrario? No. Es la misma calidad. Nos quedamos sin declaraciones, no sé, eh, Marga. Los tractores. O sea, <risa> los tractores, las declaraciones. No los dejar escuchar. Pero lo importante es que se movilizan y es que continúan en la calle exigiendo al gobierno que, vale, eh, todos son promesas, pero lo que quieren son hechos. Es que hechos, se cumplan. Que es. las medidas se apliquen para es una bueno, en la declaración institucional teníamos casi 20 puntos de reivindicaciones. Una de las más importantes para nosotros, sin duda, la defensa de los trasvases del agua y después está eh, evidentemente una buena comercialización de los productos, la difusión de los productos cultivados en esta tierra, el etiquetado correcto de productos que vengan de terceros países, Y que todos jueguen con las mismas reglas, uh -huh. en que no se le exija, esa, más esa des desleal, que nos exija más inversión a los de aquí que a los que vengan de terceros países uh -huh. por esos convenios comerciales a los que llegan desde Bruselas nuestras autoridades. Bien, Marga, esto es en cuanto a la noticia a mí, de las ocho y media, pero tenemos es. más. Tenemos más, pero bueno, por supuesto, la agricultura es un tema candente estos días y por supuesto también el coronavirus, antes ha estado el edil de emergencias Ramón Abad, pero bueno también nosotros hablamos de este tema y es que bueno desde el Hospital General lanzan un mensaje de calma ante la psicosis que se ha desatado por los casos de coronavirus en Italia y lo hacen porque 22 empresas del sector del calzado expusieron el pasado miércoles. Eh, del miércoles al viernes en Milán un, en una feria del sector. Una decena de empresarios han acudido a urgencias para hacerse las pruebas y de momento todos ellos están descartados al no presentar ningún síntoma. Los sanitarios recomiendan acudir a su centro de salud en caso de estar en duda de estar contagiado y desde el hospital del Vinalopó señalan que hasta allí no se ha desplazado ningún asistente a la feria. Según fuentes oficiales, el Hospital General está totalmente preparado por si hubiese algún caso de coronavirus. Se han habilitado habitaciones de aislamiento y el personal tiene mascarillas y equipamiento necesario, tal y como se exige el protocolo del Ministerio de Sanidad. Lo importante, Marga, es decir que calma, calma, calma. que calma. No, no es para tanto, que claro, la gripe pero... es peor. Sí, sí, <risa> pero bueno, ya la gente oye algo diferente y ya se vuelve loco y más después de esta feria de... Del calzado en pues Milano. Pues mucha calma, porque eso no nos beneficia a nadie. Nada. Se vuelven locos y hay pánico y mira lo que ha pasado en la bolsa. Uh -huh. Se ha desplomado. Uh -huh. Bien, pues continuamos con más en el repaso de noticias. Pues ya las previsiones de hoy, como tú has comentado antes, son muy extensas. Y es que bueno el concejal de Derechos Sociales, Mariano Valera, informa sobre el proyecto Pangea. Luego la concejala de movilidad Esther Díez, el concejal de promoción económica Carles Molina y el edil de comercio Felip Sánchez acompañan la secretario autonómico de Empleo en su visita a la empresa Zataka System. Recordad que Zataka System, que está ubicada en el polígono de Torrellano, es la segunda empresa de España que ha instaurado la jornada laboral de cuatro días a la semana. Además, la concejala de educación María José Martínez presenta el proyecto Familias en la Red la concejala de Cultura Margantón presenta novedades sobre el Mae, también hay una rueda de prensa del Partido Popular y la concejala de Fiestas Mariola Galiana presenta los los actos del Día de Andalucía. Así que una mañana cargadita, tenemos fiestas, tenemos cultura sí, y por la tarde más. Y... Eh por la tarde tenemos convocada Eh, esa manifestación. manifestación, bueno, no, bueno, eh, protesta, protesta, concentración, mejor uh -huh. dicho, a las 8 de la tarde en la Plaza de Baix por parte de la coordinadora, coordinadora feminista. feminista para de nuevo condenar y solidarizarnos con las víctimas y los familiares del machismo, del machismo, de la violencia machista, porque mata, son ya nueve, uh -huh. Once, once mujeres, once las mujeres, 11 mujeres asesinadas. asesinadas en lo que llevamos de año. Sí. Y 59 el pasado año, uh -huh. creo recordar. sí Bien, pues nosotros... Así que nada, todas estas noticias, por supuesto a la una, eh, todas las noticias con Iziar y conmigo, y luego a las nueve y media en el Tenerit con todas las imágenes. Y por supuesto en la web iremos actualizando todo lo que vaya sucediendo. Pues eh, quedan ustedes invitados. A la una, vuelven a escuchar a Margarcía con Iziar Martínez aquí. Hasta, hasta, luego. hasta luego, Marga, se va corriendo. Hay muchas previsiones y nosotros continuamos esta ronda de noticias. Conectamos con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Tras cuatro días confinados por el temporal de calima y viento, la expedición del Elche Club de Fútbol vuela en estos momentos rumbo a Barcelona para al filo de las dos y media coger otro avión que les lleve hasta el aeropuerto Alicante-Elche que les dejará al filo de las cuatro menos cuarto en la pista de aterrizaje. Será, por tanto, esta tarde nada más llegar el primer entrenamiento de la semana. Y es que han sido cuatro días de odisea para la expedición frangiverde que llegó el viernes para disputar el partido con... ...contra el Tenerife, un encuentro que no pasará a la historia... ...precisamente por el buen juego, sino todo lo contrario... ...una derrota que ha dejado los blanquiverdes... ...sin embargo, en la sexta posición... ...y que a partir de ahí llegó el verdadero problema climatológico... ...esa calima, esa eh, nube de polvo en suspensión... Eh, tierra eh, y arena del desierto del Sahara que unido a los fuertes vientos hicieron un cóctel explosivo para impedir que el domingo por la tarde pudiéramos coger el avión rumbo a nuestra ciudad se cerró el espacio aéreo durante 48 horas y no ha sido hasta esta mañana cuando la expedición Blanca y blanquiverde ha cogido el avión a las 7 de la mañana un Elche Club de Fútbol que esta tarde espera ya poder entrenar con normalidad para preparar el próximo partido de liga que será este domingo, primer día de marzo, a las 4 de la tarde en el Martínez Valero. Y es que tras la, la derrota contra el Tenerife, el equipo ilícitano ahora está obligado a ganar si quiere mantener esa sexta plaza de privilegio que daría derecho a jugar el playoff. Ya que hay hasta nueve escuadras a uno, dos y tres puntos, con lo que los ilícitanos solo garantizarían... Esa es esta plaza en caso de vencer. Un partido para el que habrá bajas importantes. Eh, Gonzalo Verdú por sanción, además de Ramón Folt, también por el mismo motivo. Y veremos Oscar Gil. No se le pudieron hacer pruebas radiológicas en Tenerife. Se espera que hoy se le hagan en nuestra ciudad para ver el alcance de esa lesión que le impidió terminar el partido. Por cierto, que la Calima ha pasado factura. Eh, reconocía el capitán del Elche en nuestros micrófonos, Gonzalo Verdú, que le afectó en el partido y que notaba eh, cómo le faltaba la respiración. También el jefe de los servicios médicos del Elche, doctor César Quesada reconocía que es una situación anómala y muy perjudicial, sobre todo para los deportistas que están haciendo un esfuerzo en ese momento. Recuperada la calma y la tranquilidad, esperemos que el enlace en Barcelona no tenga mayores problemas, eh, el equipo volverá esta tarde a los entrenamientos. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias y antes de pasar de cerrar la ronda informativa, un consejo publicitario porque Telelech estrena programa bajo el nombre de Expertos. Se trata de un programa especial donde cada mes se va a abordar un tema diferente mostrando las opiniones de profesionales de un determinado sector. La emisión será los martes de cada mes a las 8 de la tarde y a las 11 de la noche y será presentado por Daniel González. El estreno será el próximo la próxima semana, el martes 3 de marzo y en esta ocasión estará dedicado a la salud bucodental. Recuerden que Expertos emite el martes a las 8 de la tarde y también a las 11 de la noche en Telelce. Y nosotros continuamos con más spots con más cuñas publicitarias. Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Alicitana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 Cuando eres freelancer, eres free de ser tu jefe, de que nadie te moleste y de marcarte tus horarios free hasta que te das cuenta de que echas más horas que un reloj. Suerte que el Cádiz te hace free de decidir si vas a trabajar o a ser free un ratillo por la montaña. Cádiz, ahora con motores gasolina. Para trabajar y dejar de trabajar por 160 euros al mes con my renting Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Sierra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo.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 Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Y son ya las 10 y 35 minutos, el alcalde se encuentra ya en los estudios de Tele Elche en Radio Marca, pero nosotros tenemos pendiente cerrar la ronda de noticias con nuestro compañero Vicente Bordonado, quien nos dará la previsión meteorológica. Buenos días, Vicente. Muy buenos días. Jornada marcada por la situación de Poniente. Durante la mañana hemos registrado a primera hora temperaturas nocturnas... ...que han rondado los 5 grados en el sur del Candaels... ...en la ciudad una mínima de 13 grados. En lo que resta de jornada, con la aproximación y posterior llegada... ...de un sistema frontal de origen atlántico, desgastado... ...intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, a ambiente soleado... ...el protagonista, el viento flojo de Poniente... ...que nos va a acompañar durante buena parte de la jornada y que va a disparar las temperaturas de hecho hoy alcanzaremos en la ciudad valores en torno a los 26 grados en pedanías de suroeste es posible que alcancemos los 28 grados mañana continuará la estabilidad atmosférica con ambiente soleado algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto temperaturas no tan elevadas, máximas en torno a los 23-24 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad de nuevo no bajarán de los 13 grados en una jornada marcada por el viento flojo de noroeste. En lo que resta de semana, situación de poniente, temperaturas muy por encima de los 21-22 grados. ¡Hasta luego! Gracias, Vicente. Nosotros cerramos la ronda de noticias y comenzamos la última de las entrevistas aquí, en La Glorieta. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Son las 10 y 36 minutos y como hemos dicho, Carlos González, el máximo representante político de esta ciudad, se encuentra en los estudios de Televisión Radio Marca. Muy buenos días, Carlos. Hola, muy buenos días. Como alcalde de la ciudad hoy ha comenzado a trabajar su jornada a primera hora porque ha querido estar junto a los agricultores que han salido para sumarse de nuevo a más movilizaciones porque ellos consideran que la situación ya es insostenible. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento por el sector agrícola? Ustedes, además de aprobar la declaración institucional de ayer con la unanimidad de todos los grupos. Bueno, en efecto esta mañana hemos querido estar con los agricultores que hoy iban a monforte a manifestarse a continuar trasladando a la sociedad española su preocupación por la situación por la que atraviesa el campo en la que hay una brecha en el que hay una brecha terrible entre eh, los precios que perciben los agricultores y los precios que pagamos los consumidores el ayuntamiento y yo como alcalde de la ciudad lo que hemos querido desde el primer momento es manifestar nuestra sensibilidad, nuestra preocupación y nuestro apoyo con un colectivo que entendemos que es fundamental en en general para la sociedad española pero que también es estratégico para nuestra ciudad en numerosas ocasiones he reiterado y estoy convencido de que de ello de que el sector agrícola es un sector estratégico para elche es un sector eh, que contribuye a la creación de empleo y riqueza y que además eh, insisto en esa idea de que tener productos de calidad y de proximidad productos eh, del campo de calidad y y en esas condiciones de proximidad es un privilegio extraordinario para nuestra ciudad. Y por lo tanto, para nosotros, para mí como alcalde de Elche, el campo es un sector estratégico fundamental al que tenemos que manifestar nuestro apoyo. Nuestro apoyo cuando reivindican el trasvase Tajo Segura, donde siempre hemos estado a su lado y vamos a seguir estándolo, y nuestro apoyo en este momento en el que luchan por precios justos, para el producto de su trabajo, de su inversión, de su esfuerzo. Así que, por esa razón, uh -huh. esta mañana estábamos con los agricultores, del mismo modo que ayer aprobamos, promovimos una declaración institucional que contó con el apoyo de todos los grupos políticos. Eh, hay preocupación, por tanto, eh, en el sector agrícola, pero también hay preocupación en la ciudad por la psicosis que se ha desatado por el coronavirus. Se lo digo porque hay empresarios que estuvieron en Milán. El concejal, su concejal de emergencias, ya ha dicho que ha llamado a la calma. Eh, desde Salud Pública también, no, no hay por qué temer. Pero hubo empresarios en línea PEL y también una representación de su equipo de gobierno. Bueno, sí, en efecto. Es decir, creo que en esta última semana había miles de valencianos en, en Milán y, y, y parte de, de, esa, de esos miles de valencianos que estaban en Milán eran multitud de ilícitanos que, que, que estuvieron en la feria del calzado ¿no? en Liniapel. Bueno, yo creo que lo que hay es que tener muy presente que estamos ante, ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud estamos ante una pandemia y ha sido calificada como tal y lo que hay que seguir es fielmente las recomendaciones eh, del Ministerio de Sanidad de la consejería y, y que no cunda, que no haya alarma social, si sí precaución y si sí seguimiento de las recomendaciones. Y, alcalde, ¿hay también preocupación por lo del AVE? ¿Qué, qué, bueno, qué, ¿Qué espectáculo fue el que vimos ayer en el Pleno? Bueno, yo tengo que decir que sobre el AVE lo que hay es una... hay una realidad, hay unas expectativas y un trabajo que realizar. La realidad este gobierno ha finalizado las obras del AVE todo lo que tiene que ver con las instalaciones y con la construcción de la estación de la Ave Dama del che en Matola. Primera realidad. Segunda realidad nos encontramos en una fase en la que se están realizando las pruebas de la alta velocidad. En un primer momento con los trenes laboratorio en este momento ya con trenes eh, de pasajeros sin pasajeros pero con trenes de pasajeros a más de 200 kilómetros por hora son eh, la la, la, digamos que el periodo de pruebas es un periodo eh, minucioso, meticuloso que se tiene que hacer con un extraordinario rigor y siguiendo criterios estrictamente técnicos nos encontramos en esa fase por lo tanto eh, yo creo que hay que ver la botella como está que es medio llena y no medio vacía por lo tanto estamos en la antesala de la puesta en funcionamiento del AVE en nuestra ciudad Eh, lo que nosotros queremos, lo que yo quiero como alcalde de la ciudad es arrancar un compromiso cierto, de plazo cierto al ministro, al ministerio y al ministro en concreto para que tener eh, un horizonte cierto de puesta en funcionamiento de la B claro. en Elche. Y y es cierto que ha surgido eh, en todo este debate ha surgido una cuestión conexa que tiene que ver con la estación de Murcia. Y la cuestión conexa es que hasta que no esté en funcionamiento la estación de Murcia, lo que al parecer se ha planteado uh -huh. es que la conexión del AVE Madrid-Elche sea indirecta por Alicante. Esto es un trastorno. A nosotros esto no nos gusta. Eh, quer queremos trasladarlo abiertamente al ministerio. Queremos que haya una conexión que, que la conexión sea directa desde el principio, sin con independencia de que esté en funcionamiento la estación de Murcia o no. Pero bueno, más allá de esta cuestión, yo lo que quiero trasladarle a nuestros oyentes uh -huh. es que las obras de la AVE están finalizadas y que eh, pronto estará en funcionamiento. Y que reclaman un plazo definitivo. Y que, y que reclamamos un plazo cierto de puesta en funcionamiento. Pero ¿por qué hubo tanto debate en el Pleno para precisamente reclamar algo tan sensato como un plazo definitivo y cierto? Bueno, para la creo, llegada creo que, de la que no que hubo pasa... debate sobre estas cuestiones. Hubo debates sobre cuestiones un poco más folclóricas, si me permite la expresión, porque para mí es folclórico el clórico, el que, el que Pablo el, en este caso el, el, el, el, el jefe de la oposición o el, el líder del partido mayoritario de oposición que a su vez es senador pues que pida algo que, que yo creo que, que no tiene mucho sentido y que ellos son perfectamente conscientes de que estas cosas no las hacía el Partido Popular cuando gobernaba y estas cosas no se han hecho en ningún momento. Una declaración institucional significa el apoyo de todos los grupos al gobierno eh, en una materia concreta y eso es lo que queremos recabar y otra cosa es que al ayuntamiento lo representa su alcalde, en este caso lo represento yo y las reuniones que hemos tenido hasta ahora con cualquier ministerio las he tenido yo como alcalde con el concejal del área correspondiente Y así lo vamos a seguir haciendo entonces yo creo que el, el interés por tener protagonismo de en este caso del portavoz del partido popular no tiene por qué ser no tiene por qué empañar una dinámica normal del funcionamiento del ayuntamiento y de su representación que es al, al ayuntamiento lo representa su alcalde y el portavoz de la oposición es el portavoz de la oposición con todos los respetos yeah. eh, merece todo mi respeto pero oiga pero Cada por muy que senador que sea o por eh, los representantes políticos que tengamos en el Congreso o en el Senado no caben en esa reunión porque usted dice que como alcalde de la ciudad representa a la ciudad y con esa declaración institucional le dirá en la reunión que mantenga con el ministerio lo que quiere él, che. Porque, pero esa yo, reunión fíjese, yo, es está ya fijada. Fíjese, yo le decía que esto es folclórico porque a, a esa fiesta, entre comillas, sí. decía a esta a este reunión. digamos a esta reunión eh, rápidamente presentaba una enmienda a ciudadanos diciendo, "No, no, nuestro senador también tiene que ir." Y a continuación Vox decía, "Nuestro senador también tiene que ir, pero vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, yo mire, yo le voy a decir, cómo como hacemos las reuniones en el ministerio, yo he hecho las reuniones en el ministerio con nuestros diputados, con los diputados del, del gobierno eh, del gobierno de España que son eh, interlocutores válidos ante los ministerios y con el concejal o del área. O sea que en la reunión que mantendrá usted con el con el ministro o con algún responsable estará Alejandro Soler? el diputado del gobierno, que es el diputado, además, por esta circunscripción, por esta ciudad, que es Alejandro Soler. Eso es lo natural, eso es lo que hemos hecho, eh, lo que históricamente se ha hecho, lo que ha hecho el Partido Popular cuando gobernaba. Lo impropio y folclórico es esto de Vox, Ciudadanos, Partido Popular... Decir, oiga, no, a partir de ahí el Ministerio se ha comprometido con nosotros y ya se lo anuncio, el Ministerio se ha comprometido con el Ayuntamiento de Elche a que celebremos una reunión durante el mes de marzo y por lo tanto nosotros nos planteamos una reunión que tengo que decir que además ha sido propiciada, la pedí por escrito se la pedí por escrito al Ministerio Ábalos y ha sido propiciada por nuestro diputado, por las gestiones que ha realizado Alejandro Soler ante el gobierno para favorecer esta reunión y le decía que en este mes de marzo, en el próximo mes de marzo, vamos a hacer dos cosas. Convocar un consejo social para poner sobre la mesa un plan de infraestructuras estratégicas para mejora de la competitividad de nuestra ciudad, en el que estén contempladas las todas las infraestructuras viarias y ferroviarias que nuestra ciudad necesita desarrollar a lo largo de la próxima década. Estamos haciendo un trabajo de, de elaboración de ese plan estratégico y lo que queremos es generar consenso en torno a esas infraestructuras. Primera idea. Segunda idea, con ese plan de infraestructuras y con las prioridades debajo del brazo, nos sentaremos o con el secretario de Estado o con el ministro para trabajar en los temas que más nos surgen, pero también para proyectar el futuro. Temas que más nos surgen, priorizo en tres. Uno, la Circunvalación Sur. Tenemos que finalizar la Circunvalación Sur. Tiene que entrar en los presupuestos generales del Estado de 2020. Segundo tema que nos surge, nos surge la puesta en funcionamiento de la alta velocidad, la puesta en funcionamiento del tramo Elche-Madrid y su conexión directa. Insisto en esa idea. Y tercero, eh, cercanías. La modernización de nuestra línea de cercanías. A mí me consta que el Ministerio está trabajando en dos aspectos que son fundamentales. En los estudios previos de la conexión del cercanías con el aeropuerto, fundamental para la intermodalidad y también fundamental para la intermodalidad la conexión de las cercanías, de nuestras cercanías con la estación del AVE de Matola. Pero junto a eso... Hay que duplicar y electrificar la vía y hay que, subrayo porque me parece prioritario, adquirir nuevo material rodante, así lo llama Renfe, nuevas máquinas, nuevos equipos, porque el material rodante que circula por la línea Alicante-Elche-Murcia actualmente es de 1982, es el más antiguo de España, es el más contaminante, es sin duda inadmisible para el momento en el que vivimos. Tengo que decirle que, que este gobierno ya ha dado signos el gobierno de Pedro Sánchez y de José Luis Ábalos ya ha dado signos de querer resolver esta situación porque me consta que Renfe ya ha encargado la adquisición de 38 nuevas unidades de las cuales 12 vendrían a la provincia de Alicante a la línea de cercanías Alicante-Elche-Murcia y me consta también que en los presupuestos que no llegaron a ser aprobados pero que presentó este gobierno había 60 millones de euros de inversión para la línea de cercanías Alicante-Elche-Murcia pero no obstante yo tengo que decir tres prioridades básicas AVE, Circunvalación Sur e Inversión en Cercanías, para modernizar una línea que es de las más importantes de España. ¿Prioridad para ese plan estratégico que llevará usted ante el Ministerio y que saldrá bajo el consenso de ese Consejo Social? ¿Tiene fecha para convocar el Consejo? Primera quincena. Mi objetivo sería llevar a cabo una reunión de trabajo para generar consenso en torno a las infraestructuras viarias y ferroviarias mm -hmm. fundamentales para nuestra ciudad en la primera quincena. Con lo que será la segunda quincena de marzo, la reunión con el Ministerio. Espero, deseo, y así estamos de ello estamos hablando. No nos queda mucho tiempo y en el Pleno, por ejemplo, eh, pudimos comprobar que ustedes han cerrado el Polideportivo de los Palmerales. ¿Por qué? bueno no es no es tal cual vamos a ver eh, nosotros lo que hicimos fue un polideportivo que ha estado cuatro años cerrado por parte del anterior gobierno aquí los antecedentes son fundamentales y, y no se pueden obviar porque Algunos pretenden hacernos ver que el mundo empezó en 2015, pero no, el mundo tiene el mundo y la dinámica de nuestra ciudad empezó mucho antes. Así que eh, de 2011 a 2015 el polideportivo de Palmerales estuvo cerrado, la piscina de Palmerales estuvo anegada, anegada quiere decir totalmente eh, tapada con tierra que este gobierno uh -huh. tuvo que restaurar para poner en funcionamiento como ha funcionado durante los últimos 3-4 años. Por lo tanto, eh, el gobierno que ha reabierto las instalaciones de palmerales ha sido el nuestro el gobierno que ha incluido en la estrategia Dusi la modernización del plan de Palmerales, eh, de, perdón, del polideportivo uh -huh. de Palmerales es el nuestro y el gobierno que va a poner en marcha, como ayer explicaba el concejal de deportes, las instalaciones de Palmerales y que las va a dignificar, eh, remodelar y rehabilitar es el nuestro. Pero Por... la oposición decía que nos ha mostrado fotos y está cerrado. Bueno, lo que ha mostrado la oposición son fotos de maleza, de suciedad y de algún pequeño incendio que se ha realizado. ¿Se practica deporte? Pero el polideportivo, yo, yo estuve hace unas semanas reunido allí con con varios centenares en la pista polideportiva, estuve reunido con varios centenares de vecinos de Palmerales que estaban realizando una actividad. Por lo tanto, yo creo que la, la oposición mire, su estrategia al final es mm, denostar el trabajo que hace el equipo de gobierno. Yo creo que es una estrategia destructiva y una estrategia que al final tiene las patas cortas porque la realidad es que el polideportivo de Palmerales se va a rehabilitar con la Con, con, con los fondos EDUSI y con el trabajo municipal que estamos intentando mejorar en su conjunto la red de instalaciones deportivas y lo que nosotros desearíamos de la oposición el es que fuera una oposición constructiva, una oposición propositiva y no la oposición de tierra quemada a la que nos tienen acostumbrados y que al final, insisto, tiene las patas cortas porque cuando se ponen en marcha uh -huh. los colegios, que es lo que está ocurriendo ahora, pues se, se acaba eh, se les acaba el discurso. Han pasado del discurso de el no plan Edifican es humo y como el plan Edifican ahora resulta que son obras adjudicadas y obras construidas y en construcción ahora ya el problema están las instalaciones deportivas, mire no, estamos trabajando en mejorar las instalaciones de, deportivas, uh -huh. estamos trabajando en mejorar los colegios de nuestra ciudad, en definitiva estamos es... trabajando en modernizar Hay un che. espacio público que es emblemático que es el restaurante del parque municipal están sedes trabajando para dar una solución porque lo primero que han hecho ha sido verjarlo porque evidentemente es una instalación que se deteriora a pasos agigantados. Mire, este asunto no es fácil. Y, y es cierto, no es fácil. Porque, primero... Eh, hay que recordar porque está cerrado el restaurante del parque municipal. Pero está, no tenemos está, tiempo. Eh. Y, y está cerrado porque la empresa que lo gestionaba entró en concurso sí. de acreedores y después desapareció y porque lo hemos sacado a concurso y hay pocas y empresas. Y ha ha están haciendo ahora? Estamos preparando un pliego de condiciones que tengo que calificar como muy atractivo para los inversores, para ver si hay alguna empresa de la localidad o de la provincia que quiera invertir en un, en un restaurante de estas características ¿Pero cómo que es de gran superficie. ¿Pero cómo lo van a hacer atractivo? ¿Qué, qué están pues proponiendo? Pues vamos a hacer atractivo eh, planteando, haciendo un planteamiento en el que la inversión que hay que realizar para poner el, en marcha eh, el, el uh -huh. restaurante se compense en muy buena medida con el Canon que hay que pagar, de forma que a lo largo del tiempo a lo largo de del de, de, bueno, tiempo de amortización de la inversión se va compensando la inversión realizada con el uh -huh. canon a pagar. Eso, indudablemente, es un a nuestro uh -huh. modo de ver es un atractivo importante y hay que ver si el mercado, si ese segmento del mercado eh, considera interesante uh -huh. y viable la puesta en marcha de un restaurante. Hay, hay otro espacio público que también es emblemático, que es todo el bulevar de la Avenida de la Libertad. Ayer en el Pleno ustedes aprobaron la propuesta del Partido Popular eh, de rehabilitar el bulevar. Un proyecto que ya lo incluyeron en los presupuestos de 2019 que no se pudo ejecutar porque lo condicionaron a la venta de terrenos. Ahora, ustedes se han comprometido en el Pleno a, a llevarlo a cabo. ¿Con qué dinero? Mm. Vamos a ver. Primera reflexión. ¿no? Eh, la Avenida Libertad... Eh, Yo creo que una cosa es el planteamiento del PP y otra cosa es entrar al fondo de la cuestión. El tramo comprendido entre el cementerio viejo y el puente del ferrocarril, es decir, todo lo que es la fachada de Carrús, eh, ese tramo de la Avenida de la Libertad necesita una reflexión en profundidad. Eh, necesita una reflexión y a partir de ahí llevar a cabo una actuación integral de remodelación, rehabilitación, eh, que, que, que transforme ese gran espacio que ha cumplido, que ha tenido una gran utilidad desde los años 80 hasta ahora pero que después de 40 años requiere una reflexión a fondo que eso es lo que nosotros estamos dispuestos a promover más allá de, de lo que pueda decir la oposición que miren, yo no le quito la razón en que, uh -huh. de que después de 40 años este espacio necesita una, una reflexión a fondo pero eso no se concilia bien con las prisas es decir... Eh, probablemente estamos hablando de una de las actuaciones más emblemáticas de la ciudad, de más envergadura y de más repercusión urbanística y sociológica. Y por lo tanto, hay que pensar bien lo que se hace. Y a partir de ahí, pues nosotros vamos a empezar a trabajar. Lo llevamos incluido en nuestro programa electoral, tengo que decirlo así. Lo incluimos en nuestro programa de gobierno y vamos a empezar a trabajar eh, en una reflexión que, insisto, no, no se puede hacer de la noche a la mañana. Eh, ¿Eso significa que habrá un concurso de ideas para saber qué se hace? Eh, porque su concejal, el Ramón Abad, lo ha apuntado. Bueno, en la lo, tertulia política. Tengo que decirle que lo primero que vamos a hacer voy a invitar a una reunión de trabajo a los arquitectos que fueron al grupo de arquitectos redactores del proyecto que, que vio la luz y que se convirtió en la primera fase de la Avenida Libertad. Quiero escucharles a ellos, quiero recoger sus ideas y a partir de ahí empezaremos una siguiente fase en la que indudablemente tiene que haber un debate y una reflexión en profundidad sobre cómo transformar y mejorar uh -huh. la avenida Libertad. Nos quedan cuatro minutos y una última pregunta. El Centro de Salud de Alcabix, ustedes en el Pleno ya cedieron la parcela, a pesar de que la oposición en bloque, excepto la abstención del concejal no adscrito, haya rechazado eh, la parcela que ustedes han elegido. Y es por estar en zona inundable, porque lo han hecho. Para ser justos hay que decir que la oposición eh, votó ayer en contra de lo que habían votado a favor hace cuatro meses. Mm, lo digo porque me parece un dato relevante ¿eh? es decir, sobre el grado de coherencia eh, de la oposición. Pero bueno, más allá de esta circunstancia que al final solo sirve para poner en su sitio a quienes cambian de opinión fácilmente en función de cómo sopla el viento, más allá de esta circunstancia hay que decir, para decirlo todo, que el Centro de Salud el, el Solar, donde se va a construir el futuro Centro de Salud de Altavix, está en una zona que el patricova recoge como inundable, pero que al mismo tiempo eh, el informe de la Confederación y de la Consellería, de la Confederación Hidrográfica, uh -huh. plantea que con las medidas correctoras Eh, eh, propuestas es totalmente viable y tiene un informe absolutamente uh -huh. favorable por lo y, tanto y que... creo que se está generando alarma social gratuita ya. e innecesaria. Pero Porque el si, Popular... si no hubiera sido distante, sí. si, si la Confederación Hidrográfica del Júcar eh, hubiera visto que hay alguna problemática, no hubiera dado un clarísimo informe favorable a las medidas correctoras propuestas. Vale, con las medidas correctoras el Partido Popular ha dicho que va a haber sobrecostes, eh, que se va a construir el, el proyecto y que va a encarecerlo. Bueno, ¿Eso quién lo paga? Bueno, ¿La Consejería? Vamos a ver, pero, eh, el Partido Popular dice cosas pero no justifica nada. Es decir, yo, yo tengo que decirlo así, usted perdone, a mí no me gusta hablar de la oposición, pero eh, el Partido Popular, ¿en base a qué dice que va a haber sobrecostes por desplazar el edificio de la zona este hacia la zona oeste? ¿Eso conlleva algún sobrecoste? Porque ¿qué medidas correctoras son las que, ha planteado, que se plantean en el informe? A, eh, a mi modo de ver, hay dos medidas correctoras. Uno, que el edificio... Eh, Eh, se construya en la zona oeste del solar eso desde cualquier punto de vista lógico nos conlleva ningún sobrecoste es construir en la parte de la parcela oeste uh -huh. y dos que no se utilice para que se utilice como archivo y almacén el subsuelo eh, mm, por lo tanto esto tampoco tiene ningún sobrecoste. Uh -huh. Mire usted el Partido Popular está en la estrategia del señor casado que ya sabemos cuál es, está en la estrategia de la crispación, está en la estrategia de cuanto peor, mejor. Y eso aquí el senador Ruz eh, lo lleva a pies juntillas. Alcalde, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes nos despedimos también. Que disfruten del día. Les dejamos con la música.